Realizado por Red Bull 7751-9091. Resumen. Tema 1. Consideraciones generales sobre el derecho penal. Denominación y concepto. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y asocian a ellos penas o medidas de seguridad. Este concepto se divide en derecho penal objetivo, las normas escritas, y el derecho penal subjetivo, o jus puniendi, la potestad del Estado para sancionar. El primero limita al segundo para evitar la arbitrariedad. Principios limitadores del j u s puniendi. El poder sancionador del Estado está limitado por principios fundamentales. Principio de legalidad. establece que no hay delito ni pena sin una ley previa, nullum crimen, nula pena, sine previa l e g e exige que los delitos y penas estén definidos en una ley formal, reserva de ley, de manera clara y precisa, taxatividad. De este principio emanan las garantías criminal, penal, jurisdiccional y ejecutiva. Principio de ofensividad. El derecho penal sólo interviene ante conductas que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico. Principio de intervención mínima. El derecho penal es el último recurso, última ratio, utilizado sólo cuando otras ramas del derecho son insuficientes. Principio de proporcionalidad. La sanción debe ser proporcional a la gravedad del hecho. Principio de culpabilidad. No se puede imponer una pena si la conducta no es reprochable al autor. Principio del non bis in idem. Prohíbe juzgar o sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, siempre que exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Caracteres, naturaleza y elementos. El derecho penal es público, valorativo, normativo y finalista. Cumple fines de prevención y sanción. Su naturaleza es sancionadora, pues no crea bienes jurídicos, sino que castiga su lesión. Sus elementos son el delito, la sanción y el delincuente. Finalidad y sistemática. Su finalidad es la prevención, general y especial para evitar la comisión de delitos y la sanción de los ya cometidos. El Código Penal se divide en una parte general, que establece principios y reglas comunes, y una parte especial, Que describe cada delito en particular. Fuentes y relación con otras ramas. La única fuente de producción es el Estado y la única fuente de conocimiento es la ley. Se relaciona estrechamente con el derecho constitucional, que establece bienes jurídicos y límites, el derecho civil, responsabilidad civil derivada del delito, el derecho procesal penal, que regula el proceso, y el derecho administrativo, que sanciona faltas menores. Derecho penal del acto y derecho penal del enemigo. El derecho penal boliviano es un derecho penal de acto que sanciona conductas, no la personalidad del autor. En contraposición, el derecho penal del enemigo es una corriente que propone tratar a ciertos delincuentes como enemigos, flexibilizando garantías procesales y anticipando la sanción a actos preparatorios por su alta peligrosidad, lo cual es cuestionado en un Estado de derecho. Tema 2. Ley Penal y su Validez. Ley Penal. Es el precepto jurídico compuesto por un supuesto de hecho descripción del delito y una sanción, consecuencia jurídica. Sus características principales son ser exclusiva, obligatoria, igualitaria e irrefragable. Una ley penal en blanco es aquella cuyo supuesto de hecho remite a otra norma para ser completado, mientras que las leyes penales incompletas son preceptos de la parte general que necesitan ser vinculadas a un tipo penal de la parte especial. Validez de la ley penal. La aplicación de la ley penal depende de su validez en tres ámbitos. Uno, Validez en el tiempo. La regla general es la irretroactividad. La ley s o l o rige para el futuro. Las excepciones son la retroactividad de la ley más favorable al reo y la ultraactividad, que permite que una ley derogada siga aplicándose a hechos ocurridos durante su vigencia, como en el caso de una ley intermedia más benigna o leyes temporales. 2. Validez en el espacio. La regla es el principio de territorialidad, por el cual la ley boliviana se aplica a delitos cometidos en su territorio. Para delitos a distancia se aplica la teoría de la ubicuidad, competencia tanto en el lugar de la acción como del resultado. La excepción es el principio de extraterritorialidad, que permite juzgar delitos cometidos en el extranjero bajo los principios personal, nacionalidad del autor, real, protección de bienes jurídicos del Estado y de justicia universal, delitos contra la comunidad internacional. Extradición, asilo y refugio. La extradición es la entrega de un delincuente a otro Estado. El asilo es la protección a perseguidos por delitos políticos. El refugio es la protección a personas que huyen de su país por temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, etc. 3. Validez en la persona. La regla es el principio de igualdad, por el cual la ley se aplica a todos. Las excepciones son inviolabilidad, protege a autoridades por sus opiniones funcionales, y inmunidad, requiere autorización para procesar a altas autoridades. Tema 3. Interpretación de la ley penal. Concepto. La interpretación es una operación intelectual por la que se busca establecer el sentido de las expresiones utilizadas por la ley para decidir los supuestos contenidos en ella y, consecuentemente, su aplicación al supuesto de hecho que se le plantea al intérprete, quien se encuentra sometido en su interpretación a las exigencias derivadas del principio de legalidad, teniendo en cuenta que se encuentra vetada la aplicación analógica de la ley. Interpretación y prohibición de analogía. La analogía consiste en aplicar la ley a supuestos no contemplados en ella, pero muy similares a los que la ley describe. La analogía debe ser diferenciada de las llamadas cláusulas penales de analogía. La doctrina dominante entiende que la prohibición de la analogía es una consecuencia del principio de legalidad, que constituye un límite a la intervención punitiva del Estado. Clases de interpretación. Interpretación según el sujeto. Auténtica, la llevada a cabo por el legislador mediante leyes que precisan el significado de los términos utilizadas. Judicial, es la que llevan a cabo los órganos judiciales al aplicar la ley al caso concreto. Doctrinal es la interpretación de la ley penal realizada por los expertos en la materia. Interpretación según el método utilizado. Interpretación gramatical o literal. Pretende establecer el sentido de la ley atendiendo el significado de las palabras contenidas en su texto. Interpretación lógica sistemática. Busca determinar el sentido de los términos legales utilizados en la ley a partir de la ubicación del título o capítulo en el código penal en el que se encuentre descrito el delito. Interpretación teleológica o finalista. Esta interpretación consiste en atribuir el significado a la ley penal interpretada a partir de la identificación de los motivos o fines que persigue la ley objeto de la interpretación. Interpretación según el resultado. Interpretación declarativa. ¿El intérprete llega a la conclusión de que el sentido de la ley coincide con el tenor literal? Interpretación restrictiva. ¿El intérprete halla que la letra de la ley es amplia en su significación, debiendo restringir el alcance del significado de las palabras del texto? Interpretación extensiva. ¿Sin desbordarse del tenor literal incluye el máximo de las acepciones permitidas por su tenor literal? Momento de la interpretación. No se interpreta solo cuando la ley no es clara. La claridad del texto no excluye la interpretación, dado que la labor interpretativa no se reduce a los supuestos en los que el texto de la ley es oscuro, ambiguo o contradictorio. Tema 4. Teoría del delito. Concepto y elementos del delito. El delito es una acción típica, antijurídica y culpable. La teoría del delito estudia estos elementos positivos, que deben estar presentes para que exista un delito, y sus correspondientes elementos negativos, cuya presencia excluye el delito. Acción. Es un comportamiento humano voluntario. Puede manifestarse como una acción, hacer, o una omisión, no hacer. Sus elementos son la voluntad y el resultado. No hay acción en casos de fuerza irresistible. actos reflejos o estados de inconsciencia. Tipicidad. Es la adecuación de la conducta a la descripción legal de un delito. Tipo penal. El tipo penal contiene elementos objetivos, aspectos externos, subjetivos, dolo y otros ánimos, y normativos que requieren valoración. Una conducta que no se ajusta a ningún tipo penal es atípica. Antijuridicidad. Es la contradicción de una conducta típica con el ordenamiento jurídico en su conjunto, lo que implica una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Una conducta típica no es antijurídica si concurre una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad o el ejercicio legítimo de un derecho o deber. Culpabilidad. Es el juicio de reproche al autor por haber cometido un hecho antijurídico cuando podía y debía actuar de otra manera. Sus elementos son la imputabilidad, capacidad de entender y querer, el conocimiento de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Las formas de culpabilidad son dolo, actuar con conocimiento y voluntad, el error de tipo, desconocer un elemento del tipo penal, excluye el dolo. Culpa. Actuar por infracción de un deber de cuidado, imprudencia, negligencia o impericia. Preterintención. Se quiere causar un resultado, pero se produce uno más grave por culpa. La culpabilidad se excluye por causas de inimputabilidad, por enfermedad mental, etc., error de prohibición invencible, creer que la conducta es lícita, o la inexigibilidad de otra conducta. Tema 6. Itercriminis. Itercriminis, denominada también camino del delito, hace referencia a los diversos estadios por los que pasa la realización del delito hasta alcanzar su completa ejecución. Fase interna. El delito queda encerrado en la mente del autor. No se manifiesta exteriormente. No es punible porque no se puede sancionar lo que queda dentro del fuero interno de la gente. Subfases de la fase interna. Concepción o ideación. Es el momento en que surge en la mente del sujeto la idea o propósito de delinquir. Deliberación. El sujeto estudia y juzga las razones y motivos para realizar o no el delito. Resolución. Después de la deliberación en su fuero interno, El sujeto toma la decisión de ejecutar el delito. Fase externa. Se denomina así porque la voluntad criminal se exterioriza. En esta fase encontramos los actos preparatorios, la ejecución, la consumación y el agotamiento. Actos preparatorios. Con los actos preparatorios se inicia la fase externa del delito. Los actos preparatorios normalmente no se sancionan. Excepcionalmente serán sancionados cuando sean tipificados como delitos autónomos. Ejecución. En la ejecución debemos estudiar a. a la tentativa, desistimiento y arrepentimiento eficaz, el delito imposible. Tentativa. El que mediante actos idóneos e inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, desistimiento y arrepentimiento eficaz. No será sancionado con pena alguna el que desistiere voluntariamente de la comisión del delito, el que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca. Delito imposible o tentativa inidónea. Si el resultado no se produjere por no ser idóneos los medios empleados o por impropiedad del objeto. Consumación. Es la plena realización del tipo penal en todos sus elementos, es decir, el sujeto despliega por completo la conducta descrita en el tipo penal. Agotamiento. Se presenta una vez consumado el delito. Se continúa con la acción hasta completar la finalidad que se propuso el autor. Generalmente no es punible. Tema 6. Autoría y participación. Consideraciones generales. Cuando el delito es cometido por varias personas, Surge la necesidad de identificar el grado de autoría o participación de los intervinientes en la comisión de un delito. Teoría del dominio del hecho. La distinción entre autores y partícipes debe buscarse en la teoría del dominio del hecho o control del hecho, considerándose autor a quien tiene el dominio del hecho positivo o el dominio del hecho negativo. Autoría. Clasificación de la autoría. Autoría directa o individual o inmediata. ¿Será autor directo quien realiza el hecho por sí solo? Autoría indirecta o mediata. El autor no realiza directa y personalmente el hecho si no se sirve de otra persona para cometer el delito. Coautoría. Será coautor quien comete el delito conjuntamente con otra u otras personas habiéndose puesto plenamente de acuerdo en la ejecución de un plan común. Cooperación necesaria. Es la conducta de quien, sin realizar directamente los actos descritos en el tipo penal, contribuye a obtener el resultado, siendo fundamental y determinante su colaboración. Participación. La participación supone la realización de un hecho ajeno que es ejecutado por el autor principal, a cuya realización el partícipe contribuye sin tener dominio del hecho. Participación. Clasificación de la participación. Instigador. Es instigador el que dolosamente determine a otro la comisión de un hecho antijurídico doloso. Cómplice. Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que, a ú n sin esa ayuda, se habría cometido. Diferencias entre autoría y participación. La participación supone la existencia de un autor principal, siendo la participación un acto accesorio. El autor tiene el dominio del hecho. Por el contrario, el partícipe carece de dicho dominio. Incomunicabilidad. Cada participante será penado conforme a su culpabilidad, sin tomar en cuenta la culpabilidad de otros. Las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden, excluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad no se comunican entre ninguno de los participantes. Tema 7. Concurso de delitos y concurso de leyes. Consideraciones generales. Normalmente, una sola acción determina la realización de un solo tipo delictivo. Sin embargo, se suelen dar casos en que, con una sola acción o con varias acciones, se infringen varios tipos penales. Concurso de delitos. Cuando hablamos del concurso de delitos, Estamos haciendo referencia a la existencia de una unidad de sujeto activo y una pluralidad de delitos. Tipos de concurso de delitos. Concurso ideal. El que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales, que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte. Concurso real. El que, con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en la mitad. Concurso de leyes. Existe concurso de leyes cuando el delito cometido puede ser enjuiciado, aparentemente, al mismo tiempo por varios preceptos legales, pero luego de una interpretación correcta de la ley penal, se deduce que sólo uno de los preceptos legales es realmente aplicable. Principio de especialidad. El precepto legal más específico desplaza el precepto legal más genérico. Principio de subsidiariedad. La ley subsidiaria se utiliza cuando la ley principal no es aplicable. Principio de consunción. Muchas veces un delito engloba otros hechos ya de por sí constitutivos de delitos que no se sancionan automáticamente porque su desvalor va incluido ya en el desvalor del delito del que forman parte. Principio de alternatividad. Este principio se aplica cuando el problema del aparente concurso de leyes no puede ser resuelto con los criterios de los principios de especialidad, subsidiariedad, consunción, se debe aplicar el precepto legal que imponga al hecho una pena más grave. Tema 8. Teoría de la pena. Concepto y finalidad de la sanción. La sanción es una consecuencia jurídica derivada de la comisión del delito. La sanción tiene una finalidad resocializadora. Periodos del sistema progresivo. Para verificar si la sanción impuesta cumple con la finalidad resocializadora, El condenado debe pasar por cuatro periodos. Observación y clasificación inicial. Readaptación en un ambiente de confianza. Prueba. Libertad condicional. Función de la sanción. La sanción cumple la función de prevención, tanto general como especial, dirigida a la población como dirigida a quien ya delinquió. Clasificación de la sanción. Se clasifica en penas y medidas de seguridad. Pena 1. Clasificación de las penas. Penas principales. Presidio, reclusión, prestación de trabajo, días m o l t a 2. Pena accesoria. Se aplica después del cumplimiento de la pena principal y consiste en la inhabilitación especial. Fijación de la pena. El juez o tribunal Para la fijación de la pena debe considerar la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito. Sistemas de determinación de las penas. El sistema penal estableció tres sistemas distintos. El sistema de suma o adición de penas, el sistema de no cúmulo o sistema de absorción de las penas y el sistema de cúmulo jurídico. Cumplimiento y ejecución de las penas. El juez de ejecución penal deberá controlar el cumplimiento de la sentencia. Beneficios que concede la Ley número 2298. Reconoce los beneficios penitenciarios a favor de los internos. Redención, extramuro, libertad condicional, salidas prolongadas, detención domiciliaria. Cumplimiento de las sanciones alternativas. En delitos de violencia hacia las mujeres, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, la pena privativa de libertad será reemplazada por una sanción alternativa. Las medidas de seguridad cumplen con la finalidad de prevención especial. Estas medidas se aplican a los inimputables, semimputables, i reincidentes. Son medidas de seguridad El internamiento, la suspensión o prohibición de ejercer determinada industria, la vigilancia por la autoridad y la caución de buena conducta. Tema 9. Extinción de la acción penal. Concepto de la acción penal. La acción penal es un derecho que le asiste al afectado para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitarle su intervención. Causales de extinción de la acción penal. Son 11 causales entre las que se encuentran por muerte del imputado, por amnistía, por el pago del máximo previsto para la pena de multa, por la aplicación de uno de los criterios de oportunidad reglada, por el desistimiento o abandono de la querella, por la reparación integral del daño particular o social causado, por conciliación, por prescripción. Prescripción. La prescripción es un modo de extinguir la acción penal por el transcurso del tiempo y por la inactividad del Estado. El término de prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o que cesó su consumación. Imprescriptibilidad de la acción penal. Son imprescriptibles los delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria, Crímenes de guerra, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico. Amnistía. La amnistía es un mecanismo de extinción de la acción penal que supone el perdón del delito. Se diferencia del indulto, que supone el perdón de la pena. Tema 10. Extinción de la sanción. Consideraciones generales. Bajo la denominación de extinción de la sanción se comprenden una serie de circunstancias en virtud de las cuales, aún después de haberse cometido un delito, ciertas causales hacen que desaparezca el derecho del Estado a sancionar por la infracción cometida. Naturaleza de las causas de extinción de la sanción. La extinción de la sanción tiene un fundamento jurídico material. Se trata de la pérdida de sentido de la ejecución de la pena cuando el hecho ha sido olvidado y cuando el tiempo transcurrido ha transformado también al condenado. Causales de extinción de la pena. Son cinco. Por muerte del autor. Por la amnistía. Por la prescripción. Por el perdón judicial y el de la parte ofendida. Por la muerte del autor. La muerte del procesado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada extingue la acción penal. Pero si la muerte del autor del delito se produce cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que se extingue es la ejecución de la pena. Perdón judicial. Es la facultad que tiene el tribunal, luego de juzgar y establecer la responsabilidad penal del imputado, de eximir de pena. Amnistía. Es un mecanismo de extinción de la acción penal que supone el perdón del delito. Se diferencia del indulto, que supone el perdón de la pena. Prescripción de la pena. 1. Fundamento y regulación. Es la exclusión de la pena impuesta por el transcurso del tiempo. 2. Términos y cómputo. Los plazos varían entre 10, 7 y 5 años, y empiezan a correr desde la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena. 3. Imprescriptibilidad de la pena. No procederá la prescripción de la pena en delitos de corrupción con grave daño económico, feminicidio, infanticidio, violación de menores y delitos de lesa humanidad. Extinción de la pena en los delitos de acción privada. El perdón de la víctima en los delitos de acción privada extingue la pena. Cancelación de antecedentes penales. El registro de las sentencias condenatorias ejecutoriadas será cancelado después de transcurridos ciertos plazos legales. La cancelación no es automática, ya que el interesado debe solicitarla.